Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre los sábados de 12 a 13 horas por Radio Carmes. Multitud. ¿Qué tal como lo hacemos habitualmente todos los sábados los vamos a estar acompañando durante 60 minutos aquí en Multitud este programa dedicado desde hace una década a indagar los principales temas de la realidad internacional y a recorrerlos con nuestra audiencia tratando de interpretar cuáles de esos hechos que se dan de una manera eh, muy fugaz en este tramo de la historia, podrían ser de interés de quienes nos escuchan. Hoy hemos decidido posar nuestra mirada y nuestro análisis en la situación de Ecuador. No es la primera vez que hacemos hincapié en este país hermano y su situación eh, político institucional, social, electoral, etcétera, etcétera. Lo real y lo concreto es que hay un elemento catalizador, seguramente entre muchos otros, que eh, ha despertado nuestro interés, porque el presidente Guillermo lasso este presidente derechista, eh, está al borde de ser sometido a un juicio político que tiene reglas más o menos similares a las que conocemos en la Argentina, Acusado de delitos muy graves como peculado, traición a la patria, etcétera, etcétera. Pero hay un, eh, una conducta que se le imputa al Lazo que es algo que eh, a nosotros nos llama muchísimo la atención porque queda patentizada la irrupción de un eh, factor exógeno eh, de conflictividad que nosotros habíamos analizado anteriormente en diversas oportunidades cuando aludimos a la importancia de esta suerte de parteaguas que le otorgamos como tal a la guerra y a la resolución de la guerra en los Balcanes a fines del siglo pasado. Una de las acusaciones que pesan sobre el presidente Lazo tiene que ver justamente con su permisividad o eh, asociación con lo que se ha dado en llamar la mafia albanesa. La mafia albanesa eh, es un, eh, una, un un grupo... ...que se dedica a, a, a tráficos diversos, todos ilícitos. En este caso se habla de, de tráficos de sustancias prohibidas... ...pero la mafia albanesa, que reconoce en el ejército de liberación de Kosovo... ...el famoso UCK durante la guerra... Su antecedente más eh, inmediato es famoso también por las acusaciones que pesan sobre el mismo en términos de tránsito o tráfico de personas y de órganos. De manera tal que, en este caso, tanto Ecuador como Gran Bretaña como España parecen ser países donde estas incursiones de la... Eh, mafia albanesa ponen de relieve no solamente las nuevas formas de delincuencia organizada sino también la defección que significó la actuación de los organismos internacionales en la guerra de los Balcanes y eh, de las instituciones eh, de la comunidad internacional en ese mismo conflicto. Para hablar de un tema que eh, concierne directamente al Ecuador y este momento tan especial y tan sensible que está eh, viviendo, eh, tenemos con nosotros a la doctora Sofía Lanchimba, que ha tenido nuevamente la amabilidad de eh, poder sostener con ella eh, una conversación a partir de una invitación que le hiciéramos justamente para hablar de lo que está atravesando en este momento el de gobierno de Guillermo lasso un gobierno que llega al poder después de una fragmentación de las oposiciones y que eh, devuelve como el partido más votado en las últimas elecciones legislativas al partido del correísmo, con lo cual se produce una suerte de cimbronazo en ese gran país eh, latinoamericano. Sofía, si escuchabas lo que que eh, pretendía hacer una introducción a este programa, nos interesaría que eh, nos vayas desgranando alguno de tus eh, de tu, de tus reflexiones o pensamientos sobre este particular. Eh, sí, ahí me gustaría comenzar comentando un poco la situación del país, ¿no? Y creo que eso es un, un poco el panorama general que ayuda un poco también a entender en eh, cuál es el peso de, de, de, de este de esta investigación de este vínculo que se ha encontrado entre el presidente de la república guillermo lasso con estos grupos eh, específicamente en el caso de la mafia albanesa no Eh, y bueno, en, en eso me gustaría hacer hincapié en, en el hecho de que Ecuador durante los últimos cinco años más o menos ha vivido un crecimiento impresionante del narcotráfico. Digamos, hemos al momento, en este año ya hemos vivido varias masacres carcelarias. Estamos hablando de cientos de personas fallecidas al interior de las cárceles. Eh, que están ligadas con eh, grupos de narcotráfico, ¿no? Y que, bueno, por por... por por la información que se sabe de quienes hacen el seguimiento de, de, de lo que sucede en cárceles, es que, bueno, todo eso un poco sucede con la quiesencia de eh, quienes manejan las cárceles, ¿no? Es decir, hay, se ha hablado incluso, eh, digamos, incluso el, el mismo embajador norteamericano ha hablado de la presencia de narcogenerales en, en Ecuador y entonces el tema de narcotráfico, que es un tema... Que hace hasta hace unos años él erajeno ecuador y que digamos veíamos mucho más impacto en países como en colombia como en méxico en donde digamos el impacto es es terrible en ecuador se empieza a ver eso de manera absoluta ¿no? y así un crecimiento que incesante, permanente, y ahí uno de los lugares de disputa es el puerto puerto de Guayaquil, no específicamente en Guayas, en donde ha crecido el índice de, de asesinatos increíblemente, digamos, las provincias de la costa de Esmeraldas y Guayaquil están viviendo un momento de violencia terrible, absoluto, digamos, el eh, sicariato extorsiones eh, etcétera etcétera ¿no? entonces todo el, el, el, el los grupos digamos eh, de, de, de violentos al margen de la ley eh, todos estos grupos ligados con mafias están ahí presentes y, y, y están produciendo una situación no solamente de violencia sino de terror en varios lugares del país no eso además un poco ligado con que Ecuador está viviendo una crisis agudísima importante sí, sí. digamos el crecimiento de la pobreza el desempleo Eh, recortes a salud, educación, digamos, y que hace que en este momento tengamos una nueva oleada migratoria. La gente está saliendo en estampida del país, un poco como en la década de los 90, ¿no? Entonces tenemos una crisis general enorme eh, en donde un poco también eh, lo que hemos visto es que esta crisis además ha venido, digamos, no está siendo tratada, no está siendo eh, resuelta Eh, pero además se ha, le ha puesto todas las condiciones desde el, el, el, el, desde el gobierno de guillermo Lazo para que se siga dando esta crisis no es decir falta de cubri, cobertura de derechos básicos de garantías sociales básicas eh, pero también hay un, un, una un, un, un manejo un poco incluso si se quiere y eh, de dejar hacer de que es a quecente respecto a todo lo que está pasando de no mirar todo lo que está pasando eh, con todos estos grupos no entonces en todo ese marco que además es un es, es eh, eh, digamos un poco se ha venido construyendo además sobre esa crisis sobre esa violencia se ha venido construyendo de parte del gobierno también un discurso securitista, ¿no? En base al miedo, ¿no? En base al miedo de que es probable que te roben, de que es probable de que te asalten, de que es probable que sufra secariato en cualquier momento, etcétera, etcétera. Estaba construyendo todo un discurso de miedo a partir del cual eh, Guillermo Lazo ha intentado pensar una militarización de la sociedad, ¿no? Y eso se vio un poco en la eh, última consulta eh, que fue llevada a cabo, ¿no? Y... Eh, por suerte no ganó eh, y que también que es un índice de cómo está la aceptación de Guillermo lasso tiene una aceptación terrible en este momento y que también da cuenta un poco de ese momento de volatilidad en el que está su gobierno, ¿no? Sí, Entonces, sí. en el marco de todo eso aparece esta investigación un poco, eh, digamos, ahí por un grupo... Eh, Eh, que, que en su momento era afín a Guillermo Lazo, era, promovía a Guillermo Lazo, pero en este momento, digamos, no sabemos qué, qué qué intereses hay detrás o quiénes están detrás, pero justamente coincidieron en la pérdida en las elecciones seccionales, la pérdida de la consulta y aparece este esta, esta investigación, ¿no? Y es una investigación que además eh, uno, Mira como esos vínculos entre el narcotráfico y el gobierno, no empezar uh -huh. en ya no solamente en, en, en, en actores externos, sino como además con la quiesencia y con el permiso y además con el contubernio del Estado han estado operando esas mafias, ¿no? Y entonces... Digamos, todo lo que la ciudadanía un poco de AP está viviendo, la violencia, eh, la salida migratoria, etcétera, etcétera. Miras que tu gobierno lo ha permitido y además es el que lo está permitiendo, ¿no? Entonces, en ese marco, con además eh, unas elecciones seccionales en donde el, el, el, el partido... Eh, ligado a Correa, tiene una muy buena aceptación, ganan en, sobre todo en las principales ciudades, es, es el partido ganador en este momento, digamos, en las elecciones seccionales pues permite la posibilidad de volver a pensar algo que ya se había planteado en, en varias ocasiones, que es el, el, el juicio político al lazo. ¿no? Bueno, se había planteado en otras formas, se había planteado, digamos, pero se está hablando de la muerte cruzada, aunque sí, sí. eso finalmente no les... No les conviene hacer todos asambleístas, pero digamos, también hemos visto las movilizaciones del 2022, digamos está en el ambiente el pedido de salida del no hay descontento de la ciudadanía hay movilizaciones que han hecho evidente esto eh, la situación de crisis del país eh, pues hace que todavía también el, el, la falta de legitimidad del de lazo caiga caiga aún más en eh, Y entonces tenemos todo ese escenario y eh, digamos un poco desde la asamblea también en varios momentos se ha intentado buscar cuál es esa carta eh, para poner en jaque a lazo y para pensar un, una posible destitución en su momento, se intentó hacer, no hubo los votos necesarios, pero puede ser también que este sea otro momento, ¿no? aunque igual habrá que verlo porque digamos un poco yo siento que en este momento la situación política en, en Ecuador es más bien como de mucha volatilidad, eh, digamos, yo no soy tan optimista como como algunos integrantes de la Revolución Ciudadana que, que uh -huh. plantean que sí, que para las siguientes elecciones realmente el correísmo va a ganar la presidencia y yo creería que no, que no es tan cierto. Eh, creo que más bien estamos en una situación de crisis súper alarmante que incluso podría ser caldo de cultivo para una derecha estilo Bukele, que es un poco lo que lo que algunas algunos sectores de la derecha ya han también estado intentando promover y todo lo demás, ¿no? Entonces, es una es una situación como como muy compleja, muy compleja todo esto y entonces frente frente a ese escenario guillermo Lazo pues aparece en su momento debilitado no debilitado por un lado en términos electorales debilitado en términos un poco también de que lo que parecería que el bloque de poder aparece fraccionado que es un poco la imagen que da es la, la, la, la, la salida a la luz de esta de esta de esa investigación que Eh, está ligada con medios de comunicación que en su momento fueron digamos fueron serviles a Lazo o, o a Moreno y que en ese momento eh, están jugando para otro lado. Le, ahí la pregunta es para qué otras facciones de eh, los sectores dominantes están jugando. Y ahí un poco lo que se vería es una fracción dentro de los sectores dominantes. Eh, probablemente también una una una... Digamos, ahí hay resquebrajamientos con la otra derecha, que es del Partido Social Cristiano, pero eso parecería que es, que es solamente aparente. Entonces, en ese marco es que se, se, se piensa el, el juicio político a Guillermo Lazo. Eh, ahí habrá Sofía, que ver. Sofía, eh, yo la verdad es que me quedé con algo que dijiste hace un par de minutos atrás. <ríe> si a vos te parece, hacemos una breve pausa musical Y después continuamos avanzando sobre eh, los factores que fueron determinando esta iniciativa de pedirle juicio político ahora y no antes al presidente Lazo. ¿Puede ser? Perfecto. Vamos a la pausa. Continuamos dialogando con eh, Sofía Lanchimba, esta académica y militante ecuatoriana sobre la situación particularmente sensible que está viviendo ese país hermano. Hace unos minutos conversábamos sobre esta situación un poco inédita que se da eh, frente a la posibilidad de eh, la apertura de un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por la presunta comisión de delitos eh, comunes, como pe peculado, otros hablan de traición a la patria, eh, malversación de caudales, etcétera, etcétera. Pero además aparece una cuestión novedosa, novedosa y ciertamente preocupante en América Latina, que es la irrupción de la mafia albanesa. Que a nosotros nos suena algo quizás un poco eh, desconocido, pero que a poco que... Eh, nos interioricemos sobre el recorrido de esta, de estas organizaciones nos darían la pauta de, de la importancia que tiene en términos de socavamiento de cualquier experimento democrático que no puede convivir justamente con un factor eh, de poder fáctico de esas de esas singularidades. yo te quería preguntar Sofía honrando lo que era mi, mi curiosidad eh, inicial es la siguiente: Leí mal o hay un familiar o alguien muy cercano al gobierno de Lazo a quien se sindicaría en principio como quien hizo el puente con eh, la mafia albanesa, porque si no resulta difícil explicarse por qué la mafia albanesa establece una cabecera de playa y se instala en Ecuador y bueno dijiste bien, no en otros países donde el problema del narcotráfico era un problema económico Eh, que llevaba ya un, un, un grado de desarrollo importantísimo en américa latina y mucha data eh, y que no era un problema de esa magnitud en este en ecuador es es esto así ¿Cómo como como se, se produce la aparición de, de, de esta influencia externa en el ecuador eh, si sí, un poco lo que lo que lo que sale a la luz de investigación es que sí los familiares de Lazo están implicados en esa en ese vínculo. Eh, yo yo o sea, además igual un poco de, de las investigaciones que han salido parte de periodistas, digamos ahí se entiende que un poco la mafia albanesa tiene el dominio, incluso escuelas de sicariatos, digamos, hay toda una red dentro uh. de de, sobre todo guayaquil digamos en, en el manejo de todo eso pero digamos todavía no se sabía como cuáles son los nexos como un poco más hacia arriba o sea, hay un hay un poco un monopolio del mercado eh, violento en, en, en guayaquil de parte de esta mafia no entonces como que por ese lado eh, eh, los vínculos están ahí con, con, con la familia de con la familia de lazo Sí, te lo preguntaba porque la verdad que me preocupa en términos de que cuando se fragmentó la antigua ex República Federativa Socialista de Yugoslavia los pretendidos países que se fueron eh, liberando fueron eh, experimentos realmente fallidos fueron países inviables esto eh, digamos el hecho de que se convirtieran Estos pequeños enclaves como Kosovo, eh, Albania, Bosnia mismo, en eh, lugares eh, de, de, de tráficos prohibidos, altamente prohibidos, da la pauta de que la lucha por la subsistencia en esos lugares y la organización mafiosa responde a rémoras de la guerra. Es decir, insisto con esto que señalaba hace un rato, eh, la mafia albanesa reconoce sus orígenes en lo que se llamó el Ejército de Liberación de Kosovo, que era una organización paramilitar. Entonces, que nosotros en América Latina podamos registrar el reingreso de una fuerza de esas características, la verdad es que me parece muy preocupante, porque introduce un nuevo elemento eh, en las estrategias de erosionamiento de las democracias yo creo que la derecha más allá de que sea quizás eh, perdón que, creo que la, la derecha así más allá de lo que puede ocurrir en lo sucesivo tal vez esté viendo que eh, pierde o podría perder las elecciones con eh, eh, alianza alianza de países el país del de, partido de, de, de correa ¿verdad? y si esto ocurriera aunque tuviéramos una versión distinta del correísmo como se está en América Latina nunca las segundas versiones de la segunda década del siglo 21 se parecen a las versiones de la primera década del siglo XXI eh, ciertamente son un obstáculo para el gran capital y lo que significa el neoliberalismo como una forma eh, casi pastoral de ejercicio del, del, del poder Eh, en base a categorías punitivas iguales. Entonces, eh, me gustaría que vos de alguna manera me des un panorama de lo que ya nos habías dicho, pero actualizado, de cómo está la situación en el Ecuador, más allá de estas cuestiones superestructurales, que no lo son tanto, eh, en la base del, del pueblo. Vos me dijiste que un periodo de carencia, de migraciones a la orden del día eh, de gran eh, desigualdad y esto se había revertido fuertemente con el gobierno de Correa incluso yo re recuerdo eh, haber reunido a varios eh, estudiantes ecuatorianos en España y haberles prometido que volvieran a Ecuador y muchos volvieron y ahora no, se encuentran con la paradoja este de esta de esta situación tan cruenta no que para el, el neoliberalismo Sí, la verdad es que eh, okay. han sido ha sido digamos ya el proceso un poco de desmantelamiento del estado ya venía con moreno no eh, ha habido ahí sí, sí. Eh, recortes enormes en ese momento ha sido mucho más brutal, digamos. Hay una política de ajuste estructural desde Guitier Molazo y un poco eso ligado con los convenios... Eh, internacionales con, con los prestamistas internacionales digamos para cumplir esas esas esos ajustes digamos reducción de salarios flexibilización laboral digamos varias leyes que igual lograron pasar en pandemia que digamos eran cosas que todavía que no habían pasado en la década en los 90 y que ahora están pasando yo yo ahí sentiría una una um, una política neoliberal digamos, lo que no logró pasar en los 90 que ahora sí está pasando digamos, de manera mucho más brutal y además también mucho más violenta porque los los niveles de represión que hemos visto frente a cada descontento uh -huh. y ya sea en el 2019 o el 2022 ha sido mucho más brutal y digamos, y se está pensando que lo sea aún más, ¿no? Se, se sigue manteniendo, aunque eso no sea un, un elemento propio solamente de Ecuador, se está pensando en la permanente militarización de la securitización, sí, ¿no? sí. Bajo esta idea de que hay que sacar a los militares a las calles. Eh, y digamos, en todo ese escenario eh, eh, eh, un poco lo que te decía, la, la, la, la gente de a pie, un poco la ciudadanía en general, lo que está viviendo es, es, es momentos de gran incertidumbre, momentos eh de gran crisis, crisis, digamos, hay mucha gente que vive con menos de 3 dólares. Eh, digamos, hay una generación casi perdida de niños que están en, con desnutrición infantil. Hay igual otra generación de niños que no han podido acceder a la escuela, digamos, hay reducción en cupos en la universidad, eh de todo caldo de cultivo precisamente como para todos estos procesos violentos, ¿no? Entonces, si sí tenemos una situación de crisis muy muy fuerte, que justamente eso, digamos, como toda crisis, es una crisis un poco que uno no sabe como para dónde va a ir, un poco los lo, la lectura de unos es que daría paso a que a que regrese el correísmo, pero pero también podría ser un caldo de cultivo para respuestas mucho más autoritarias ¿no? digamos que autoritarias populistas que estas que que, que, que prometen que, que van a cubrir ciertas necesidades ¿no? y, y yo, yo yo veo como mucha desolación en realidad en la gente digamos no hay una esperanza incluso el correísmo no aparece como posibilidad, tampoco las izquierdas tienen ahí una nueva figura, una nueva u otra tipo de respuesta. Eh, y, y, y dentro de esa de esa de esa desolación, pues como que, que, que, que, que no hay como como por dónde construir, ¿no? O sea, como que sí hay una hay una sensación de abandono, hay una sensación de de de, de, de sálvese quien pueda, que digamos un poco ese es como eh casi la misma práctica desde el Estado, desde hacia arriba, digamos, o sea, hemos tenido en este momento un gobierno absolutamente rapaz, una rapiña completa de ni siquiera pensar en un mínimo de cosas, digamos, tampoco hay que es que hay un proyecto atrás, pero digamos, ni siquiera nada gotea hacia abajo, ¿no? Entonces, eh, un poco eso es como el, el ambiente general, yo yo yo lo leería de ese modo. ¿Qué? Eh. Vos sabés que la, la pregunta que te hice, eh, la verdad que no podía estar eh, desprovista de un ligamen con lo que ocurre en la Argentina. Porque estos procesos, que son procesos que esconden una indudable cohesión, una indudable violencia, violencia de todo tipo, violencia humanitaria, gestual, simbólica, eh, en lo que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos, etcétera etc., también nos llega a nosotros, más allá de que nuestro gobierno ha hecho gestos plausibles en ese sentido, debo reconocerlo, pero en las últimas horas, por ejemplo, una legisladora estadounidense, María Salazar, eh, republicana, plantea directamente un veto y una amenaza a la posibilidad de que Argentina pudiera reproducir en su propio territorio aviones cazas eh, de matriz china. Entonces dice que esto va a generar una consecuencia bíblica. No le pone nombre, yo podría decir un armagedón. Por lo tanto, esto no puede ser leído de otra forma que dentro de la forma de una amenaza. Y vuelvo a algo muy interesante que vos mencionaste hace un rato y que me gustaría por ahí profundizar. Es cómo están jugando los factores de poder en, en Ecuador. Eh, señalabas hace unos minutos que algunos partidos y sectores que apoyaban a Lazo son los mismos que desde la prensa están impulsando su juicio político. Yo tengo la sensación de que en la Argentina la derecha y la ultraderecha cuentan con el favor de los capitales más concentrados de la banca, sobre todo de la banca internacional, pero que aún los sectores productivos más eh, relevantes, más significativos, no financieros, productivos, eh, los grupos, lo podríamos llamar los grupos económicos más más dominantes, más más eh, relevantes, Este no está tan tan claro que le den esos votos a la ultraderecha, porque ya se los dieron y la ultraderecha no solamente malversó esos votos y ese proyecto neoliberal, sino que terminó este en muchos casos eh, metiéndose con la libertad y amenazando judicialmente a los propios capitanes de esos capitales eh, productivos. Entonces, también acá tampoco acá se sabe a ciencia cierta, cómo se están alineando en el poder real estos estos factores. Entonces a mí me llama la atención que antes a Lazo no le hubieran podido hacer un juicio político cuando estas cuestiones quizás ya eran, no digo conocidas, pero las anteriores tenían la misma validez, por lo menos para, para, para llevar adelante la denuncia, no digo para condenarlo porque no, no sería una irresponsabilidad de mi parte y mucho menos para destituirlo pero eh, la verdad que me llama la atención que ahora sí y antes no ¿Quiénes son los que han cambiado de alineación en esta volátil sociedad de los países latinoamericanos en el caso de Ecuador? Eh, sí, a ver, creo que por un lado... Eh, si bien la derecha apareció muy fuerte como en los momentos sobre todo de coyuntura de movilizaciones eh, creo que al interior sí hay pugnas inter, inter inter dominantes que no acaban de resolverse no entonces uno es históricamente la relación entre las clases dominantes de la sierra y de la costa que Ajá. por ejemplo en un primer momento o sea eh, de alguna manera el la alianza de, de, de Guillermo Lazo con el Partido Social Cristiano pues ahí ve, eh, evidenciaba una alianza de la derecha ¿no? Si bien el Partido Social Cristiano no ha, no había podido ganar elecciones presidenciales pues Lazo podría haber sido esa opción. Sin embargo, esa um, esa esa alianza digamos se rompe prematuramente se rompe a, a inicios ahora habrá que preguntarse un poco eso eso, eso ya es como muy tras bastidores de qué tan cierto es, es esa ruptura porque finalmente digamos en los momentos decisivos en los momentos de voto, sobre todo con, con iniciativas como estas como el juicio político, el Partido Social Cristiano ha respaldado al aso, ¿no? pero creo que eh es si sí se juega estos respaldos como en los momentos decisivos, pero digamos no hay no hay no hay una no hay una derecha completamente en bloque y como bajo los mismos intereses, ¿no? Y creo que eso también está ligado, por ejemplo, con, con, con, con, con con otros grupos, con otros grupos económicos que, por ejemplo, pensarían más bien la entrada de la banca internacional, que eso uh -huh. es algo que a la banca nacional no, no le interesa, etcétera etc., con otros tipos de prebendas, con otros tipos de, de, de financiamientos, digamos, en, en, en términos internacionales. Y un poco también de cómo se ha manejado lazo en estos dos años que digamos es una es un manejo en términos de gestión nefasto no entonces sí, sí, claro. Eh, entonces claro tampoco es que digamos termine haciendo un buen una buena gestión para los sectores dominantes tampoco no entonces creo que ahí hay descontentos creo que allá hay allá hay hay hay Ahí hay fisuras en, en términos de intereses en términos de además de cómo eh, eh, la sugestión un poco las crisis y todo lo demás pues un poco los acuerdos después de las movilizaciones también yo creo que no toda la derecha estaría de acuerdo con, con los con los acuerdos que se llegaron allí en esas en tras las movilizaciones etcétera etcétera eh, y un poco lo que deja ver esto el digamos de, de, de la denuncia presentada por, por Por, por este medio de comunicación que es la posta que un poco pues como su, su historial está ligado al, al, al poder eh, es eso no mirar que hay grupos que hay grupos que yo creería que de alguna manera se intentan desligar del de, de, de lazo digamos que es que probablemente sean grupos un poco más uh -huh. entre medios de comunicación y cierra el que uno se pregunta y un poco eh, deben tener mucho poder eh, porque para, para respaldar para asegurar la, la seguridad de la posta para además lanzar ese ese tipo de, de, de denuncia digamos debe haber alguien eh, respaldando todo todo eso no y, y, y, y, y cabe claro, lo que se ha visto un poco públicamente también es como una ruptura lazo partido social cristiano en, en, en estos en estos días digamos con con, con, con aseveraciones públicas de lado y lado ¿no? eh, y yo creo que sí ahí hay hay hay rupturas pero yo creo que todavía no sabemos cómo bien cuáles son los intereses de esos de, de, de que surgen estas que por los cuales surgen estas rupturas, ¿no? Y que eso un poco todavía todavía habrá que verse, pero claro, el juicio político un poco emerge en medio de eso, ¿no? Emerge en medio de la falta de legitimidad social, la pérdida en el campo político, institucional, Y un poco también la la, la, la, la la espalda de ciertos sectores de ciertos sectores que además los medios de comunicación digamos en el, en el periodo de lazo y en el periodo de moreno han sido como completamente serviles a ellos y, y ahorita vemos más bien hay uh -huh. un, un giro no entonces pero creo que todavía son cosas que se están cocinando en ese momento yo sí siento que lazo es un gobierno débil pero tampoco creo que haya como una opción elaborada por otro lado, creo que tampoco... Eh, Eso te iba a preguntar, porque vos hace un rato dijiste eh, que no veías al correísmo con una base de sustentación tan fuerte como para eh, convertirse en una alternativa de cara a las próximas elecciones. ¿Entendí bien? O ese es más o menos tu punto de vista. ¿Entendí Sí, yo creo que allí o sea en la línea correísta tiene un, un límite enorme ¿no? y es el carácter personalista que ha asumido el partido ¿no? entonces si sí, eh, rafael correa no es el no es el candidato no va a ser nadie eh, y, eh, y ese es el gran límite ¿no? porque no tienen otro cuadro porque además Correa no va a permitir que otro cuadro asuma, digamos ya, que la experiencia de Moreno, etcétera, etcétera, pero Correa tiene una gran aversión en votantes en Ecuador. Entonces, hay ¿En una pared genera una gran aversión. aversión. ¿En genera en una central? gran aversión. Así como es cierto que tiene que tiene un, un, un cierto un cierto sedimento de votación, es cierto que hay población en general que no va a votar por él si saben que de entrada él es el candidato no va a votar por eso entonces ese es el el gran límite desde desde la revolución ciudadana más creo que allí el voto está también un poco dividido ¿no? entre las izquierdas y todo lo demás digamos la línea un poco de Pachacuti un, sí, sí. Eh, si bien si bien el, el, el voto está más consolidado hacia la costa en el términos de correísmo en términos de la sierra no no no no, no es tanto eh, y tampoco en la mocenía ¿no? entonces creo que ahí ahí o sea, lo, lo, digamos, lo, la mejor opción para las izquierdas es plantear una alianza, una alianza que además parece un imposible, ¿no? Entre eh, el correísmo y la línea del movimiento indígena, más bien la línea de Pachacuti en específico, digamos que son los, los las fuerzas un poco de izquierda que podrían representarse, pero esa, esa alianza se ve muy difícil, muy difícil porque... Eh, por un lado, como te digo, el límite personalista del partido de Correa y por otro lado, pues el, un poco la historia de la relación entre el correísmo y el movimiento indígena que hace que, que, que pues las bases que un poco deciden cuál es el rumbo y que se va a decidir, pues sí, son bases muy anticorreístas, ¿no? O sea, y... Eh, y ahí esa, esa posibilidad de alianza es, está muy difícil y mientras en la derecha yo creo que eh, están apareciendo por lo menos eh, perfiles que igual con dinero y todo lo demás se, se los puede ir construyendo y, y que igual la derecha nunca tiene dificultades en los claro. momentos claves para, para, para unirse ¿no? entonces creo que ahí, ahí, ahí, ahí hay complicaciones Dios, lo veo yo hay gente que es mucho más optimista con, con el correo sí, y me dice sí, sí, que sí. ganan y ga ganan o ganan las siguientes las siguientes elecciones no bueno y, y tenemos el, el espejo de brasil donde mirarnos que está bastante fresco y ya sabemos lo que pasó ahí sofía te vamos a agradecer muchísimo tu, tu presencia nuevamente aquí en, en multitud eh, ha sido un placer volver a contar contigo en nuestro programa eh, te lo agradecemos profundamente te mandamos un abrazo aquí en el o desde el portal de la patagonia argentina y ha resultado muy esclarecedor tu, tu, tu punto de vista y, y tu participación sobre la cuestión ecuatoriana muchas gracias a ustedes siempre es bueno estar por acá un abrazo grande abrazos Muy bien, y para todos y todas eh, Les deseamos un muy buen fin de semana Nos volvemos a encontrar el sábado que viene Aquí en Multitud un cuchillo, los años no dejan ver el entreveno y el brillo, quién sabe por qué razón quién está buscando ese nombre, me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre no lo veo y cabal. Con el alma comedida Capaz de no alzar la I Y de jugarse la vida más firme, habrá pisado la tierra, nadie habrá vido como él en el amor y en la guerra, sobre la huerta y el patio, la torre de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. cantando lo que se cifra en el nombre siempre el coraje es mejor cor esperanza nunca apana es más a pues esta milonga para jacin